Señor Emperador, estamos con Armando Monteira, Secretario de Prensa de ATE, Sextilal, Buenos Aires. Monteira, ¿cuál es la opinión de ATE con respecto a los volantes rompehuelas que salieron y afiches que salieron ayer en la capital federal? Bueno, esto esta afiche viene a corroborar un poco la política que que viene desarrollando hace mucho tiempo, el neocorvarismo y todo aquello que tiene que ver con con ese unicalismo amarillo y el unicalismo que nosotros no no queremos, ¿no? Y que esto ya ha demostrado a partir de 1974 cuando en Ate nosotros recuperamos el gremio ganándole a Horvar eh, la conducción del gremio. hacer tuvo las últimas negociaciones con el ministro de Economía y la oferta hablada era de 80.000 australes, usted lo rechazaron y ratificar la movilización y el paro. Sí, primero porque el tema el tema puntual no son no es eh, salariales, sino también tiene que ver con el tema de la privatización, la ley de de reforma del Estado eh y bueno, El salario forma parte de la discusión de nuestra, pero aparte 80 80.000 soles no es no es la solución para nada. Y decir que el gobierno no quiere dar marcha atrás a su política económica. No, evidentemente ellos quieren seguir con su política económica, como dijo el presidente, a él no le van a torcer el brazo. No a nosotros eh de desde estabilizó, pero bueno, nosotros seguimos con esta postura, vamos a seguir, vamos a seguir eh, discutiendo eh en todo el ámbito que podamos que tengamos. ¿Y qué puede hacer QT para llamar un borro general? ¿Cómo cómo no espero la secretaría para llamar un borro general? Eh yo, yo creo que se tiene que ajustar eh que allí acudir en uno mecanismo. Aparte este que se apoya en este mecanismo con algunos gremios que todavía están dudando, que todavía tienen algunos problemas internos, el PGR se GT va a salir. Aparte va a salir Palmaduro por solo porque ya la gente lo no aguanta más. Bueno, está armando. Declarar al secretario Invitado, secretario general de Ate a nivel nacional. A pesar de que ayer salió en volantes que te calificaban de ultr izquierdista, Ate hoy ratifica el paro y sale eh a movilizarse con medidas más. Sí, creo que esta aparición rutilante de, de de miles y miles de volantes que han aparecido de una nueva agrupación aquí aparentemente en Ate, donde califican severamente eh no solamente a nosotros, sino a los compañeros, a los trabajadores estatales porque hacen es no entender la realidad. Acá esto no es el pensamiento de tres o cuatro dirigentes o ningún interna sindical o política, acá es el sentimiento de los miles de trabajadores estatales que estamos cansados de ser considerados de segunda categoría, que estamos cansados de que ser los presupuestos causantes eh de la burocracia, el déficit estatal, y hoy día somos la víctima como toda la población. Eh, nosotros queremos un estado al servicio del pueblo. Hasta ahora ha sido un estado al servicio de los liberales. Alsogaray, cree que Vasena, Martínez de Hoz son este eh nombres de una historia que han demostrado que han usado el estado para repartirse una torta que la que producimos nosotros, pero de la cual cada vez recibimos menos. Justamente cuando Martínez de Hoz era ministro de Economía, él dijo que quería una Argentina para 10 millones de argentinos. Este esta movilización es un granito de arena más para revertir esa política. Sí, esto expresa a los otros 22 millones, los 22 millones de argentinos que no nos resignamos a ser eh una colonia del capital transnacional en donde acá vivirán bien aquellos que eh acepten el salvese quien pueda, eh vivirán bien aquellos que acepten que acá hay que ser solidario, ver como el país que es granero del mundo eh hoy tiene que sufrir la fe la afrenda de de no poder darle de comer a sus habitantes eh aceptar el modelo este en última instancia eh que vemos por ejemplo como una señora como María Julia Aljogalay se da el gusto de privatizar Entel que le pertenece a todos los argentinos eh el día de su cumpleaños como si fuera la estancia que le regaló papá y esto es eh, generaciones de argentinos que fuimos construyendo un país y que evidentemente no merece eh, tener la perspectiva de tan agorera que estos señores nos tienen destinado. Aragón eh, también está presente en esta parte de los estatales, ¿por qué? Porque la sociedad mixta, civil y argentina es una sociedad estatal. Tiene problemas. El decreto 435 barra 90 significa ¿Hay solidaridad de la UOM con la marcha de los estatales? Esta es la posición de la asesoría de Nicolás, somos respetuosos eh, de la opinión del conjunto de la UOM La UOM es más descarga que privada, esto es un caso especial ¿Concretamente en qué los afecta el decreto 435? Obliga a la paralización productiva de la empresa y de ahí a la privatización en un solo paso y todos sabemos que privatización es sinónimo de negociado Gracias, gracias una hermosa La doctora convocó un paro y una organización acompañando a los estatales. Sí, es decir, somos parte de los gremios del Estado y con nuestros objetivos en lo particular, que es la educación, pero que también son de todo el pueblo argentino. Y en este caso especial, creemos que todo lo que está haciéndose en función de la necesidad de reformar el Estado, con lo cual los gremios estamos absolutamente de acuerdo, no puede, bajo este lema que es sentido por el pueblo y por los propios trabajadores estatales, intentar con esto... rifar empresas de nuestra nación que también son de todo el pueblo argentino los maestros como parte de este pueblo y educadores en la formación cívica de nuestro pueblo y popular estamos hoy acá presentes, no solo en Buenos Aires en todo el país se terá cumplido un papel fundamental en la organización y movilización de este acto eh, que se desarrolla en todas las provincias y adherido masivamente a las medidas eh, dispuestas por la Confederación En cuanto a lo que hace al ámbito solamente de la educación el gobierno no afloja ante el requerimiento de la fetera. Bueno, mañana hay una reunión no sabemos cuál va a ser la propuesta es decir, yo creo que acá es un problema de pelea de quién afloja y quién no, porque no es una pelea la educación, tiene que ser una decisión fundamental del gobierno para dar respuesta realmente al pueblo argentino, porque hoy la educación argentina no funciona no sólo por los salarios, sino porque a nadie le interesa aparentemente que se ponga de pie la educación porque esto sería decisivo para un proyecto nacional. Hablar de secretario general de Fuetra Capital. Adiós esta marcha en una forma de resistencia a la privatización de la empresa. Nosotros hace tres meses que venimos resistiendo como condución del sindicato. Esta es una prueba de que Aquino Telefónico está en contra de la venta de esta empresa que es un, un escarnio al trabajador argentino, especialmente al pueblo, por una estafa, la venta de la empresa de esta manera. hay algún tipo de participación de de, de de de del sindicato y los trabajadores en en cuanto al tema de la privatización, os sea, arma algún tipo de debate en torno a ese tema. Nosotros permanentemente estamos eh, tratando de que esta presión en defensa de la empresa llegue a todos los compañeros. Fíjense fíjense ya ha llegado la cantidad de gente que están en esta marcha. Bueno, la serial con Pablo Gaspero. Es una muy grande y muy importante. Eh bueno, es evidente que ha habido una, un buen trabajo de concientización de lo que es la defensa de una fuente de trabajo y de que son unas empresas claves en el desarrollo nacional. Del clave en el desarrollo siderúrgico y de las cuales el Estado no puede desprenderse si pretende tener una visión de futuro. con eh, incorporación de la Argentina a un mundo que tecnológicamente avanza a formas superiores de organización social y eh, social y económica. Sí, Muchísimas gracias. Hasta luego. Juan Pablo. Perdón. Sí, ¿de dónde? De Radio Espléndiz. Adiós. ¿Listo? Juan Pablo Cafiero. Después de esta importante marcha de hoy, impresionante va el día del objetivo. Sí. Cuál será el camino de los diputados que quieren un justicialismo con justicia social en punto a este campo popular que se está presando aquí. Bueno, le, la marcha es una motivación muy importante para quienes estamos empeñados en dar un debate dentro del peronismo y dentro del bloque de diputados justicialistas que tienda a rectificar el rumbo de la actual política económica y social. Es por eso que motivados por esta marcha eh con este con entorno de de movilización popular vamos a insistir con mucha más energía en estos cambios y vamos a seguir procurando interlocuciones a lo finitos en el Congreso, vamos a seguir eh denunciando la falta de transparencia de este proceso de privatizaciones, vamos a seguir diciendo que no se puede resolver desde la burbuja del escritorio de un ministerio, el destino de millones de argentinos que ven en las consecuencias recesiva de la política económica un efecto devastador en sus economías personales y en sus propias familias. Muchas señoras estaban pudieron transmitir hoy al presidente de la nación en parte porque lamentablemente el presidente se tuvo que retirar en forma temprana por la presencia si no dijo del presidente de Costa Rica, el señor Arias. Dice con esa acusa el, el el presidente abandonó, pero antes que hiciera abandono del del recinto, luego de haber en un discurso ratificado el rumbo de de su plan y haber manifestado que estaba satisfecho con este rumbo, eh, nosotros pudimos a viva voz a algunos legisladores hacer algunos planteos. Primero, reitero el de decirle que estaba sospechado este procedimiento. Segundo, que íbamos a continuar con nuestro trabajo parlamentario. que deseábamos coordinarizar el trabajo del Congreso para que en medio de la crisis este Congreso no empiece a reunirse recién el primero de mayo sino que empiece a trabajar está una Argentina eh, en una situación caótica y el Parlamento no está dando las respuestas adecuadas y nosotros como legisladores queremos entender el eco del Poder Ejecutivo para hacer esto porque es el mecanismo constitucional asimismo se pidió la renuncia de la interventora María Julia del Sogaray la interventora de Antel producto de las contradicciones en los pliegos de licitación y la política de tarifas que entendemos nosotros que es un acto bastante soberbio, trató de llevar a cabo sin tener en cuenta ni la capacidad adquisitiva de los usuarios ni la situación global de crisis que vive nuestro pueblo. ¿Diputado, la intransigencia del presidente Menem puede llevar al polonismo a una factura? Es difícil hablar en esos términos. Eh, la intransigencia del presidente por momentos se transforma en una súplica a los diputados para que no eh, obstruyeran el proceso de la privatización Ondel ha eh, puesto el el el máximo de esperanzas de la marcha de su gobierno. Nosotros creemos que este proceso no se puede dar en estos en estos términos y eso lo hemos se lo hemos dado a conocer. la no creemos en la fractura del peronismo, mientras exista la posibilidad de debate interno y la posibilidad de seguir discutiendo. Sí entendemos de que la el el acto de hoy no ayuda a la cohesión interna del justicialismo, que si nos invite un diálogo para que presenciemos un monólogo a quienes estamos Desde hace tiempo insistiendo en la necesidad de esta discusión, nos hemos retirado insatisfechos y con muchas dudas sobre el futuro de la unidad de judicialismo. ¿Tiene de ¿Me digan si ustedes se sienten seguridad en la marcha? No tengo información, sé que se va delegado la responsabilidad de la seguridad en los organizadores. Eh, entiendo que un gobierno democrático debe garantizar con seguridad a los actos oficialistas y a los actos opositores. Esta es una regla de convivencia que debió haber sido eh, respetada. ¿Cómo eh, entiende que deberá seguir su accionar o el, y el de los gremios estatales a partir de esta situación creada? Bueno, nosotros seguiremos actuando en el ámbito que nos corresponde, que es el ámbito parlamentario, y seguiremos insistiendo en los reclamos de los estatales, que no significa que nosotros asumamos eh enteramente todos los reclamos de los gremios estatales, porque creemos que algunas reformas hay que hacer. Pero no se pueden hacer reformas al Estado sin saber cuál es el perfil del gasto público en la Argentina ahora y el que vamos a tener. Cómo la Argentina se prepara para ingresar en un punto tecnológico en un mundo de futuro y cómo el pueblo argentino va a gozar de ese avance tecnológico sin un estado preparado para asumir esa responsabilidad de reasignar esos recursos hoy y mañana en el futuro. En consecuencia, vamos a insistir en este debate por el gasto público, vamos a seguir insistiendo que el equilibrio fiscal no puede ser la razón de ser de toda una política económica, primero porque no se va a alcanzar el equilibrio fiscal en en el cementerio recesivo de las actividades económicas. ¿Por qué? Porque va a caer la recaudación porque mucho de nuestros impuestos están basados en el consumo, al bajar el consumo, al cerrarse la fábrica, al tener situaciones como ayer en 3 de febrero, donde se agotaron los formularios en los correos para contestar eh despidos y suspensiones. Eh, eh que estamos viviendo un marco social lo suficientemente grave como para pensar que el problema del equilibrio fiscal debe ser un problema secundario frente a los a los reclamos de la gente. Y es ahí donde creemos que hay que apuntalar toda la política medida. Esta hoy esta propuesta hoy se lo no pudimos desarrollarla con esta intensidad. Usted déme un un ensayo, una... usted déme algún ensayo, una salida autoritaria por parte del gobierno? No, no, no, yo creo que eso está descartado, yo no no entiendo. que estemos en esa posibilidad. Eh lamento que sea contradictorio con esto que yo estoy diciendo, el decreto 392, donde se ha habilitado a las fuerzas armadas a participar en caso de conmoción interna. Pero declaraciones del presidente eh de funcionarios responsables del gobierno están indicando de que no se va a utilizar esa herramienta. Queremos que estar alertas todos los escales de la comunidad para que esto sea así. Diputado usted dice que mientras hace debate se quedan dentro eh, orgánicamente dentro del önimo, pero este debate realmente se está dando. Bueno, no se está dando, no se está dando. Se está dando formalmente, pero no en la realidad, porque que se nos den respuestas desde el campo formal diciendo que no se puede cambiar nada, que solo se puede hacer un gobierno peronista si tenemos 10.000 millones de dólares de reserva, no es una respuesta adecuada. Nosotros buscamos un debate amplio, eh más transparente y que tenga posibilidad de transformar la realidad, porque un debate para la absorber un discurso y y, y tener una actitud geneflexa frente al discurso no nos sirve ni a ni a nosotros y fundamentalmente no le sirve a ningún argentino Diputado, ¿qué sentido de su participación en esta movilización? Mi participación es la adhesión, en primer lugar, a la defensa de la fuente de trabajo. Y en segundo lugar, mi adhesión a la interpretación de que privatización no tiene por qué ser equivalente a la enajenación del patrimonio nacional como se está planteando con los actuales pliegos, ya sea en el TEL, en Aerolíneas, con el ramal de eh, Ferroviarios, Rosario Puerto Valladolid. Eh, ¿Usted eh, plantea rever el tema de las privatizaciones o directamente está en contra de las privatizaciones en sí? Yo estoy en contra de las privatizaciones, voté en contra en su oportunidad. Estamos por sacar las actividades de los servicios públicos de la esfera de un Estado que consideramos absolutamente ineficaz, pero para salir hacia adelante, dándoselo a la comunidad para ser transformada en cooperativa de servicios públicos con la protagonica participación del usuario, de los usuarios, de los tantos trabajadores que no sí. para ganar 40 años atrás antegasar a los loctores extranjeros. Ya se ayudado. Hermana Eva, bueno, no no no, trabajadora. No, no, no, no, no, no. Hermana Eva, diputada senal por el justicialismo y del grupo de los 8. ¿Qué opina? ¿Está contento con el resultado de la marcha? Sí, la verdad que estoy muy contento. Esperábamos esto, eh esto que ha sido la movilización de todos los trabajadores del Estado eh plevisitando su oposición a todo este modelo de privatizaciones, de enajenamiento del patrimonio nacional y sobre todo el modelo económico social. Eh esto que para nosotros es el comienzo de volver a retomar como protagónico a los trabajadores y al pueblo nos plantean, bueno, este mensaje de que el ejecutivo realmente tiene que rectificar, sí si rever esta... medidas. Pues el rol de los diputados de los 8 de Más en el Parlamento. Bueno, lo de los 8 ya ha quedado como un nombre porque hoy aquí hay más de una treintena de legisladores del Partido Justicialista que abrazan y asumen esta este reclamo y esta necesidad. Eh creo de que lo importante es que nosotros tengamos la suficiente capacidad como para esto que se está expresando en la calle, realmente se logren transformaciones aquí dentro de mi Parlamento. El Parlamento, Parlamento debe de ser un lugar de la teatralización de la política para ser el lugar donde se empiecen a resolver los problemas de la gente. Muchos de nosotros estamos dispuestos a asumir este compromiso, esperamos que el resto también no sea cómplice de la entrega y del enmendamiento de todas estas necesidades de la gente. Esta mañana se entrevistaron este con el presidente de Nación, ¿cuál fue la respuesta presidente. Bueno, el presidente volvió a hacer un monólogo como el que había reiterado ya hace unos 45 días atrás. este es donde volvió a plantear sus convicciones liberales sobre todo el proceso y donde nosotros bueno, nos fuimos bastante molestos porque no pudimos ni siquiera profundizar muchas las aseveraciones que él dice y que nosotros no estamos de acuerdo. Igualmente le planteamos, a pesar de su urgencia por retirarse de la sala, que teníamos serias diferencia con lo que se estaba implementando, que pensábamos que todo el proceso de privatización estaba sospechado de corrupción y que esto merecía ser discutido en profundidad para ser resuelto. Bueno, esto como siempre ha quedado diluido para futuras ocasiones, pero pensamos que esto ya no pasa más por el tipo de discusiones formales, sino como hoy aquí en la calle, eh continuar plebiscitando este consenso social donde no solo los trabajadores, sino la comunidad y todos los sectores de la sociedad realmente tiroñemos este gobierno para que vuelva a su compromiso del 14 de mayo. Oye, claro que. Portugalares. nosotros, las dos terceras partes de este país quedan marginados de la posibilidad de consumir, de la posibilidad de dignidad mínima. Esto es lo que está en discusión en la calle y la calle vuelve a ser también el escenario donde el peronismo vuelva a discutir estas cosas. Ahora, por último, desde el peronismo y desde la visión que vos planteás del peronismo, ¿cómo se puede ir amalgamando un frente nacional y popular en este país en medio de esta crisis y de este desafío? Ese es el gran el gran desafío que tenemos por delante, demostrar que hay un programa viable. y que nosotros no podemos caer en la trampa de pensar que es este programa actual o el abismo. Así luchamos seis años contra el gobierno anterior que nos planteaba Alfonsino el caos. Hoy se nos vuelve a atemorizar con esa dialéctica catastrofista de que estamos con este ajuste liberado salvaje o planteamos el caos. No es cierto. La gente el 14 de mayo, ilusionada, esperanzada, votó otra propuesta para salir de la crisis. Votó una propuesta que empezara a enfrentar a los que habían destruido el país. a los que habían hecho grandes colchones de riqueza, y que desde la gente ese voto esperanzado se pudiera construir un poder distinto para poner la regla del juego a estos verdaderos saqueadores de la Argentina. Y hoy el compañero Menem lamentablemente nos dice que nada de esto es posible y que hay que volver a aceptar un modelo de ajuste que es el modelo liberal, ortodoxo y salvaje, que nos va a un conflicto social muy importante y que va a dividir el país. porque va a ser de este país una una como Brasil, una Berindia, una Bélgica en la India, para ser un país para pocos, un país para poco privilegiados y un país para muchos que se van a morir de hambre. Y esto es lo que los peronistas no podemos aceptar, porque el día que aceptemos esto se murió el peronismo. Pero si Menem me insiste con los liberales, hay una fractura en el peronismo. ¿Eh? Y si Menem me insiste con los liberales, hay una fractura en el peronismo? Pero por supuesto que llevar esta alternativa de la asociación con los liberales va a llevar al extremo al extremo, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias sobre la identidad del peronismo el peronismo es el obstáculo del ajuste esto le pasó a los radicales cuando los radicales quisieron llevar el ajuste hasta las últimas consecuencias y privatizar, y privatizar con muchas dudas, con muy poca transparencia y entregando a las empresas públicas fue el peronismo que convalidó un enfrentamiento a ese programa y convalidamos todo, no podemos hacerlo distraído convalidamos todos los paros de Ubaldín en el gobierno anterior los 13 paros que nos indican los radicales Nos convalidamos millones de peronistas que dijimos que era legítimo hacer los paros para protestar con una política que no expresaba la mayoría popular no podemos como hoy que algunos diputados, que algunos funcionarios y que algunos senadores en un año, en menos de un año hayan cambiado todo el discurso y piensen hoy totalmente distinto a lo que pensaba hace un año. Se puede cambiar de posiciones políticas, se puede cambiar de concepciones en el término de una generación, en el término de muchos años, pero no se puede jugar al teatro de la política, no se puede pensar en un año, totalmente distinto a lo que se pensaba, lo que se piensa ahora. No se puede decir que está todo bien la privatización. que nosotros votamos a María Julia Soragaray, no pues estoy decir que también un tarifazo, porque nosotros luchamos por el peronismo, es del peronismo contra el ajuste salvaje, contra los tarifazos, contra las privatizaciones, contra la fractura social y contra el contra el conflicto social que ponía en juego o ponía en peligro la consolidación de una democracia social. Esta, de alguna manera, es el hecho del sinceramiento que tiene que tener el peronismo. Si el peronismo sigue con esta política de travestismo ideológico, que en nombre del pragmatismo algunos vivos intentan saquear las empresas públicas y el país, esto seguramente que va a hacer explotar al peronismo, porque el peronismo y los peronistas no van a aceptar que en nombre de un gran movimiento nacional, que tuvo muchos años de lucha, que tuvo muchos caídos, se intente enajenar el patrimonio y se intente condenar a la mayoría del pueblo a la marginación y a la pobreza. dinámico, pero no entregado, dirigado a quienes quieren perrar, no solamente con las empresas, sino con las patrias del día. Saben de la potencia de nuestros enemigos, la potencia de los enemigos, está demostrada a través de la militancia del escuario. Es de la unidad del pueblo en base a la solidaridad y este piezo de organización que hoy vamos no tengamos ninguna duda en la fe y esperanza en el triunfo Bueno, toma por el ponte. Dos como... veces. El perro tú. Ocho veces. Y Sierra va a pretender. Alguna vez el perro. Dos veces. Se valió. de medios hasta ilícitos para castigar al pueblo pero cuando el pueblo piensa cuando el pueblo está preparado para defenderse nada tiene que ser culpa a que nos engañe nosotros somos los que no tenemos que de dejarnos engañar en eso en eso vamos para todos porque también en todas las gloriosas nosotros estuvimos presentes ojando no se encuentra en el 30 de marzo de los 32 vamos ¿Vale? a los jugadores a los jugadores porque si un trabajador es una mala palabra supe aranda cuando los dicen sopra y que los medios de comunicación son los abiertos que se están. Esto es lo que debemos denunciar. Nuestra lucha contra el hombre, contra la miseria, contra los policiales, contra todos los hijos que él quiere aceptar lo mejor que tiene este pueblo, que es su dignidad. Y esa dignidad, fíjalo es a los cuatro vientos, a las pasajeras de nuestra patria, la dignidad del pueblo argentino, no se denuncia, no se denuncia. No nos olvidemos, en estos momentos, otros hermanos. Que tengan cuidado, que tengan cuidado. Que no les pase nada al capitán ingeniero, si no muestran, se quiera sentirse.